que está encargada de la, coordinado, de la coordinación para la Comisión eh, para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Es, se llama eh, COPRETI, así es el, este, la sigla. Cintia Salabar está trabajando en toda esta cuestión, que es un trabajo muy, pero muy arduo, y también aquí en La Pampa se trabaja y mucho contra el trabajo infantil. Eh, Cintia, buen día, estamos en vivo para Radio Carmes. Bueno, contanos, eh, cuando hablamos de trabajo infantil, ¿Qué significa? Eh, buen día, muchas gracias por habernos venido a visitar en realidad. Cuando hablamos de trabajo infantil, digamos, la ley es fría en el texto y nos da una definición concreta de lo que es trabajo infantil, ¿sí? Todo aquello que se, eh, eh, se realice una actividad, una tarea laboral, haya o no una remuneración de por medio eh, en menores de 18 años de edad y que afecte de manera su desarrollo, de manera negativa su desarrollo en tanto a lo que es educativo, social que vulnere básicamente sus derechos. ¿sí? La ley en eso es muy estricta. ¿Y en la práctica cómo sería? En la práctica la realidad es que no sucede lo mismo. Eh, nosotros tenemos, te decía, esta ley que nos da un parámetro en el que nos tenemos que mover. Dentro de ese parámetro nosotros desde Copreti-La Pampa entendemos que las realidades de los pibes hoy es totalmente diferente donde se suman un montón de otros factores que hay que tener en consideración, sobre todo en la actualidad económica y social en la que estamos inmersos, que la política nacional va en detrimento y destrucción concreta de los puestos laborales. Es, es duro, es eh, increíble, pero es la realidad de la provincia y también del país. Sí, eh, recientemente se publicó el informe de la deuda social de la infancia de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, donde da el dato crudo de que el trabajo infantil tuvo un incremento del año pasado, 2018, a la fecha en un 15%. Digamos. Esos datos se reflejan en, en todo el territorio de, de la República Argentina. Nosotros por ahí nos cuesta un poco más visualizarlo porque se, siempre se ve desde otro lugar, siempre se lo ve como que... Estos mitos y creencias del imaginario social donde decimos lo hace porque le gusta, preferible que esté haciendo esto o que esté haciendo otra cosa, digamos. Lo habitual que todos tenemos a la primera vista es lo que trasladamos y eso es lo que en realidad tenemos que empezar a poner en cuestión, que se tiene que poner a discutir y en tensión. En la provincia de La Pampa, ¿dónde se da más el trabajo infantil? Nosotros hablamos de trabajo infantil y la legislación también lo dividimos en tres ámbitos, lo que es lo urbano ¿sí? y en el ámbito rural, y hoy toma mayor fuerza el ámbito doméstico. Nosotros tenemos identificado desde lo rural, que es lo más sencillo de ver, porque sabemos que en el agro vamos a encontrar trabajo infantil por las particularidades que tiene las actividades que se realizan. Sabemos que la mayoría son familias. Y en esas familias hay niños, niñas y adolescentes que seguramente puede ser que no estén haciendo una actividad laboral, pero sí que estén acompañando a sus padres, entonces por eso nosotros hablamos de situación de trabajo. No es lo mismo estar jugando con una pelota que estar jugando con un ladrillo. ¿sí? Entonces sabemos que eso ocurre, nos, digamos, no, no lo pasamos por alto, se nos dificultan muchas cuestiones, pero es la realidad. Tenemos la identificación del trabajo infantil y de vulneración de derechos de, los, de niños, niñas y adolescentes en la colonia Menonita, que ya venimos trabajando hace un tiempo. Otro lugar donde tenemos identificados, en la cosecha de cebolla, en 25 de mayo. Eh, ahí donde hemos tenido inspecciones y hemos, nos hemos encontrado con adolescentes o niños y niñas realizando actividades laborales. Hay otros ámbitos también que se refieren desde el trabajo doméstico, ¿en qué, en qué lo ven ustedes? O Tenemos el dato que nos lo brindó UNICEF, del crecimiento de, del trabajo doméstico, eh, que es lo más difícil de visualizar, porque es hacia el interior de cada familia. Nosotros desde Copreti no tenemos la posibilidad de ir y golpear una puerta y decir, somos de trabajo infantil, venimos a inspeccionarte tu casa. Es muy loco pensar en esa posibilidad. Lo que sí sabemos, como te decía hace un ratito nada más, en, en esta consecuencia que tienen los grupos familiares el perder un empleo y que o mamá o papá que antes no trabajaban tengan que salir a buscar uno, o aquellos grupos familiares que contaban con una empleada de casas, una trabajadora de casas particulares dentro del domicilio, hayan tenido que prescindir de ese servicio y ahí es donde los adolescentes particularmente empiezan a hacerse responsables de las actividades de los adultos. Ahí es donde nosotros decimos que hay trabajo infantil doméstico, cuando un niño in, en forma cotidiana toma la responsabilidad de un adulto. O sea, eh, para pasarlo en otras palabras, políticas nacionales que van directamente en contra de lo que ustedes están luchando, están peleando contra el trabajo infantil porque se necesita trabajo y ven en un niño, en un adolescente, una mano de obra rápida, barata y vulnerable. Totalmente, es así, es una consecuencia directa, digamos. También esta cuestión de que en un comercio puede ocurrir de que no podemos tener más el empleado y traemos al hijo mayor, pero ese hijo mayor tiene 15, tiene 14, digamos. La ley tiene eh, establecido excepciones para ese tipo de trabajo, pero no todos la conocen, no todos están informados de estas situaciones. Por eso el 12 de junio se toma como un día de sensibilización y concientización. Bien, ¿y hay en otros ámbitos como, por ejemplo, los deportes, donde hay muchos niños, donde este, hay lugares donde hay niños que quizás hacen un trabajo que es imperceptible, pero es un trabajo al fin, digamos, ahí ¿ustedes lo notan en eso? Sí, uh -huh. eh, nosotros venimos proponiendo desde hace dos años, básicamente, a nuestro espacio de intercambio que tenemos con Nación, que es la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, eh, que se genere una guía de trabajo infantil deportivo. Nosotros tenemos datos de clubes, digamos, a ver. Los clubes trabajan en la cuestión formativa, pero esa formación tiene un fin específico que es la venta del jugador. Hablando en términos deportivos, totalmente, totalmente. Así como hablamos en algunas provincias del sur de la explotación infantil con fines eh, laborales o de prostitución, como lo vemos en muchas provincias con el tema del turismo, eh, en el deporte pasa exactamente lo mismo. Tiene otros condicionantes, tiene otro contexto, tiene otros condimentos, pero cuando vamos a lo profundo de la cuestión, eh, es lo mismo, hablamos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es de donde la copreti no se va a correr nunca. Sí. Y ahí están diferenciados los, los clubes de aquí de la Pampa, digamos, ustedes ya tienen marcado cuáles son esos clubes que están, estarían vulnerando derechos de menores. Sí, nosotros manifestamos nuestra preocupación por el trabajo que hace particularmente el Club McAllister, que digamos, sabemos que ellos se dedican a la formación y no lo ocultan, lo cual es bueno. El tema es qué pasa con esa formación que ellos realizan. Sí, están trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, sobre todo en, en elaborar esta guía. ¿Sí? de pautas, para que ese trabajo se haga de la manera más protegida posible. Porque los niños van a seguir jugando al fútbol porque ellos lo ven como un juego, que es lo que tiene que ser. Y nosotros tenemos que tratar de que eso que ellos toman como un juego sea de la mejor manera. Bien, hablaste de distintos ámbitos, eh, agropecuario, eh, doméstico, ahora de los clubes. Hay un ámbito que quizás no se ve mucho, pero a nosotros nos interesa saber, que es la tecnología. En esa cuestión, ¿hay también, están mirando en pibes, en adolescentes, que puedan hacer un trabajo, que pueda ser vulnerado, que pueda ser mano de obra barata, pensando en los conocimientos y demás? Sí, eh, nosotros lo habíamos he estado trabajando con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en estos grupos de, de RAP que se han armado y demás, que algunos tienen programas en, en radios y eso, y decimos, ¿a dónde nos posicionamos para evaluar esto? Eh, Copreti y La Pampa tiene como premisa eh, lo que te decía recién, somos un actor más del sistema de protección de derechos y de ahí no nos vamos a correr. Hoy la realidad marca que la ley eh, solo nos da un parámetro de dónde actuar de donde sabemos que no nos tenemos que correr, eh, pero la realidad es otra. ¿sí? Entonces, en base a eso es que nosotros promocionamos esto de que cada situación tiene sus particularidades, no podemos analizar desde la generalidad y nos tenemos que tomar el trabajo y el tiempo necesario para evaluar cada una de las situaciones de los niños y adolescentes en situación de trabajo que se nos presentan, sobre todo para acompañar eso. Nosotros sabemos que por, encontramos en la vía pública a un chico, que si querés vas y lo buscás, digo, en calle Alem, entre Avellaneda y Gil, están ubicados, los pibes están laburando ahí, nosotros los tenemos identificados. Eh, ellos nos dicen, el ingreso que yo percibo por lavar autos ayuda al presupuesto familiar. Nosotros desde Copreti no tenemos la opción de intercambiar lo monetario, ¿sí?, pero sí tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer que eso sea de la, de la manera más protegida posible, de que no le pase nada, ¿sí? Y de empezar un trabajo hacia el interior de los grupos familiares, de por qué será esta situación, hasta encontrar un punto entre donde todos los organismos que componen la Copreti podamos tener la posibilidad de trabajar y acompañar la situación del grupo familiar. Cintia, muchas gracias por tu tiempo y es un trabajo que no termina acá. No. No termina acá, no va a terminar nunca en realidad. Eh, yo antes de, de terminar la, la entrevista lo que sí quería resaltar es el trabajo que hacen los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Eh, la verdad es espectacular porque nosotros tenemos una cuestión en trabajo donde vamos a buscar un empleador, vamos a buscar a alguien responsable para sancionarlo porque sabemos que el trabajo infantil tiene, está reconocido como un delito penal, tiene una pena de uno a cuatro años de prisión. Entonces, queremos encontrar el empleador. Cuando no siempre lo encontramos, nos quedamos con la situación y antes la realidad era que los inspectores informaban y nada más. Hoy ellos están pudiendo ver otras cosas, están pudiendo ver que hay una vulneración de derechos y brindan la información desde otro lugar, con otra mirada, no solamente lo punitivo de ir y buscar a alguien para sancionar. Entonces, eso yo lo quería resaltar porque la verdad han hecho un trabajo espectacular. Gracias, Cintia. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos, Pali, a Cintia Salabardo, que es parte de la Copreti, que es esta comisión que está intentando luchar contra el trabajo infantil justo hoy que se da esta, este día de, sensibiliz de sensibilización contra el trabajo infantil. Eh,